Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en Mallorca, en un pueblo que ya conocéis, que se llama Sawyer, pero en este caso estamos en el puerto de Sawyer, que está un poco alejado del pueblo y tiene su propia historia, sus propias particularidades que lo convierten en un lugar... Genial y en el lugar ideal para que hablemos de piratas. ¿Vamos allá? Uno de los días que estuvimos en Mallorca decidimos ir a Sawyer. Visitamos el pueblo y después, bueno, antes organizando el viaje nos habíamos dado cuenta de que el pueblo y el puerto estaban separados. Eso es algo... Bastante particular, puede ocurrir también aquí, por supuesto, pero diría que, que en Málaga no tenemos muchos pueblos que tengan el, el pueblo y el puerto tan separado. Sí, obviamente están en zonas diferentes, el casco histórico del pueblo suele estar más hacia el interior y los puertos están lógicamente en la costa, pero no tan lejos como para tener que coger el coche por una carretera en la que no hay ni casas, ¿no? Es que yo creo que estas son de esas particularidades que tienen las islas, porque en, en España yo diría que Hay pocos pueblos que tengan puertos Pueblos pequeños como Sawyer Porque normalmente, pues por ejemplo, en Málaga Por pues el puerto, normalmente alrededor del puerto Siempre hay mucha industria, edificios no Siempre los puertos son puntos como de interés En una isla, pues al ser más pequeñito Y tal, como puede pasar Bueno, estaba pensando por ejemplo en Tenerife Y en concreto el puerto más importante Es la capital, que también es una particularidad lo Sí, del es algo de... especial Pero bueno, también puede ocurrir en algún pueblecito Del claro. norte no lo, Realmente no lo sabemos pero sí es algo que es la primera vez que vemos, ¿no? Mm. Diría que, que es la primera vez, pero en Mallorca había varios, no solo Sawyer, sino que es que era, era como habitual que estuviese el pueblo y después el puerto. Es que como lo de Cala Figuera, por ejemplo, son pueblos súper pesqueros y al final, de forma natural, tenían sus lugares para amarrar los barcos y para poder pescar, entonces, bueno, algún pueblo se desarrollaría un poquito más y lo que era un pequeño puerto casero como en Cala Figuera, pues acababa siendo un puerto que hoy en día no sé cuántos veleros, cuántos barcos podía haber en ese puerto. ¿Un puerto casero? Bueno, sí, porque estaban <risa> en las casas, ¿no? Los propios... <risa> un puerto como justo, era un barrio, ¿no? Era, era sí. un barrio en el, en el puerto, era, era precioso. La calle principal del, del pueblo era agua. <risa> Pero a mí me sorprendió mucho Sawyer porque cuando yo vi que el puerto estaba separado y llegamos hasta allí esperaba que solo hubiera un puerto. Y realmente era como un paseo marítimo. Y realmente y... lo que había era un puerto. No, no, pero no solo un puerto. Había muchas casas, muchos restaurantes, un montón de gente paseando. No era un puerto y nada más. Era un sitio para ir a pasear con su paseo marítimo, con playas. No me gustan mucho las playas que están pegadas al, al puerto porque suelen ser un poquito más sucias. No, no me gustan demasiado, pero... Pero sí que había un montón de gente en la playa, paseando, en los restaurantes. De hecho, cuando estuvimos buscando un restaurante en esta zona, eh, leí muchos comentarios, muchas reseñas de mucha gente que... Como que era de Mallorca y decía que iba ahí a comer con su familia a un sitio concreto, como nos puede pasar a nosotros aquí. Que a lo mejor hay un sitio que nos gusta mucho en Fuengirola, en Torremolinos, en Benalmádena y cogemos el coche y vamos hasta allí con nuestra familia para comer en un sitio más de costa y aunque en Málaga también lo tengamos. A veces eso también ocurre aquí. Sí, hay que decir que este día fue cuando nos hicimos la ruta de, de la Sierra de Tramontana, que empezamos en Sawyer, luego fuimos a Fornalux... Luego fuimos al puerto de Soler, acabamos en Valdemosa, y sí diría que de todos los pueblos que visitamos, este era el más turístico con diferencia. O sea, hemos hablado en ocasiones de las turistadas y este pueblo es lo más parecido a, a una turistada, tanto el, el, el ambiente como los restaurantes, obviamente... Bueno, no está... pero no es una turistada que tengas que evitar, más bien todo lo contrario. No, no, no, está, está bien, o sea, no tiene por qué ser algo negativo, pero bueno, es verdad que Soller o Fornalux o Valdemosa son pueblos, pueblos, ¿no? que tú vas allí y ves cualquier restaurante muy casero y tal, y aquí sí se veía como cierto lujo, ¿no? En plan... Ah, pensaba que te referías también al pueblo de Sawyer, porque en el pueblo de Sawyer fue donde nos encontramos el mercadillo, no. el, el, el, la especie de verbena con la música típica y, y todo esto. Entonces, claro... Eh, También lo vi como una turistada, ¿no? Fue, además es un pueblo por el que pasa un tren. Que, por cierto, el tren pasa por Soller y te lleva hasta el puerto. Cuando estábamos en el puerto de Soller, también vimos el, el tren de madera tan antiguo que te lleva hasta ahí. O sea, que ese tren está, está muy bien. Y claro, todos estos pueblos, todos estos puertos son muy turísticos. Pero sí siento que es un sitio que hay que visitar. A mí me encantó estar allí, me pareció muy bonito y diferente. Siendo también un puerto y teniendo nosotros aquí en nuestra ciudad puerto me pareció que era algo diferente. Hay que tener mucho cuidado con donde comes en Soller, en el puerto de Soller, perdón. Hay que tener mucho cuidado donde vas a comer en el puerto de Soller, eso es verdad. Pero bueno, antes de hablar de todo eso vamos a hablar un poco del puerto de Soller, ¿no? Sí, normalmente los puertos tienen mucha historia porque también en otras ocasiones lo hemos comentado si es que eh, pues en el mundo a lo largo de la historia han existido muchos conflictos y los puertos son el epicentro de estos conflictos porque normalmente cuando hay un invasor o cuando una tierra está siendo atacada pues suele ser a través de los puertos y más en el caso de Mallorca que estamos en una isla. Entonces no hay que olvidar que... Hace no tanto tiempo existían los piratas y Mallorca sabe mucho de historias de piratas porque llevan muchos años sufriendo ataques de piratas que han intentado invadir la isla. Entonces, este punto en concreto, el puerto de Sawyer, es un lugar con mucha historia. Tú que has estado investigando, ¿qué has descubierto sobre la historia del puerto de Sawyer? Pues resulta que este lugar es muy, muy, muy antiguo. Tan antiguo que los romanos hablaron de este lugar en el año 123 a.C. Así de antiguo es. Y en aquella época los mallorquines de esta zona se ganaban la vida con la agricultura y con la ganadería. Pero, pero, pero, sobre todo con el tema de la piratería, los mercenarios... Es que sí, hubo muchos ataques, pero también en aquella época las personas que vivían aquí vivían un poco de eso. Sobre todo durante un conflicto que se conoce como las guerras púnicas. Fue sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica. Eh, las guerras púnicas fueron tres conflictos armados muy, muy importantes. Mirad, cuando lo leí me sorprendió muchísimo porque suspendí el examen de las guerras púnicas en la asignatura de latín en el instituto Como tres veces. Para mí era imposible acordarme de las fechas. Ese profesor en concreto era bastante tiquismiquis y quería cada detalle exacto, igual, de memoria. Si yo escribía algo con mis palabras ya le parecía mal. Era bastante desastroso también, porque para mí era más fácil explicarme que, que memorizarlo todo. Y suspendí muchas veces el examen sobre las guerras púnicas y cuando estuve investigando sobre este tema dije, por fin, He entendido las guerras púnicas. Fácil, sencillo, muy interesante, además. Pero cuando tenía 15 años y estaba estudiando, no me lo parecía tanto. Claro, dices, por fin no has entendido, porque a lo mejor lo que para ti era explicar con tus palabras era invertante un poco la historia con tus palabras, puede ser. <risa> a eso. lo mejor me lo estaba inventando todo. Claro, eso pasa, ¿no? Tendríamos no que ver nos, nuestros no exámenes. <risa> dudas, exámenes. No tenemos pruebas. Pero tampoco dudas, Esos exámenes han sido destruidos. Um... Y en, este, en estas guerras se enfrentaba Roma y Cartago. Fueron unos conflictos muy, muy importantes y bueno, pues tienen mucha, tienen mucha relación con la historia de la piratería y, y Mallorca y el puerto de Sawyer. Pero es que claro, no solamente era, lo he dicho, ¿eh? no solamente los piratas le atacaban, es que la piratería era una fuente de ingresos para ellos. Pero claro, también provocó esos peligros, lo que tú hablas, sobre todo para los que vivían cerca del mar. La gente que en aquella época vivía cerca de la costa estaba en peligro. Era muy arriesgado en aquella época vivir cerca, cerca del mar. Incluso yo recuerdo que en, en Málaga me ha contado a veces mi abuela que, que la, durante la guerra civil o en otros conflictos que ha tenido España... Eh, aquí no se sentían seguros porque ten en cuenta que en cualquier momento te plantan aquí 50 barcos y al final tu casa es la primera línea de, de guerra, entonces hoy en día las playas son lugares que están bien vistos y por supuesto Mallorca está muy revalorizada porque... Tiene unas playas increíbles y un clima increíble, pero antiguamente nadie quería vivir al lado de una playa porque era un punto de, de inseguridad, era un punto que, que no sabías por dónde iba a salir y que te podías ver en problemas. Claro, porque continuamente intentaban llegar hasta allí y conquistar y empezaban, por supuesto, por la costa. Entonces, para protegerse, lo que tenían eran torres de vigilancia que se llamaban, esto creo que ya lo comentamos, que se llaman atalayas. Todo estaba rodeado de atalayas para, para protegerse. Y muy, justo encima, eh, muy cerca del puerto de Sawyer, eh, todavía quedan dos, dos torres de vigilancia que, bueno, que demuestran cómo eran todas las demás torres que había alrededor para proteger la zona. Sí, una de las ventajas que tiene el puerto de Sawyer en ese sentido es que está rodeado por montañas. Entonces eso les beneficiaba en el sentido de que les daba una cierta visión para poder eh, actuar con antelación cuando veían barcos acercándose que decían, vale, estos barcos no son nuestros, ¿no? Entonces de hecho, a nivel incluso de paisaje fue lo que me pareció más bonito, que tú te encontrabas en el centro y en cierto modo el pueblo te abrazaba, ¿no? O sea, mirabas a tu alrededor y veías edificios y montañas y estabas ahí como en medio y me pareció también un paisaje bastante bonito, fue lo que más me gustó del pueblo, ¿no? Esa sensación de estar rodeado por el pueblo. Sí, a mí me pareció precioso y en un primer momento cuando estuvimos allí tampoco me imaginaba toda esta historia de los piratas, los mercenarios. El... Bueno, es que me parece muy interesante porque vivían de la piratería, pero también los piratas les atacaban y No sé, me gustan, mucho, me gustan muchísimo además las historias de, de piratas y bueno, en esta zona hubo muchísimas batallas, muchísimos conflictos diferentes, pero hubo uno súper importante, una batalla muy particular, que es la de mayo de 1561. Sí, de hecho fue un, un evento tan importante que a día de hoy, el segundo lunes de mayo, se celebra la batalla de moros y cristianos en Soller Y es todo un evento que fue una pena que no visitáramos Soller y Mallorca durante esas fechas porque no pudimos asistir a este evento y os vamos a dejar un vídeo de, de, de estas fiestas o esta celebración o esta conmemoración porque desde luego que es muy llamativo. Yo no lo había visto, no conocía esto, tampoco lo vimos en ningún lugar y la que se forma es muy buena. ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo celebran? O sea, ¿en qué consiste todo esto? No? Básicamente, eh, los moros intentaron invadir Sawyer en el 1561, como Mar ha dicho antes, y empieza este evento con precisamente eso, con los moros viniendo en barcos. Son todos habitantes de Sawyer, pero caracterizados pues, de moros y cristianos. Desde la orilla... Los cristianos disparan al aire con sus escopetas, que están cargadas de pólvora, y una vez que los barcos llegan a la orilla se produce la primera batalla. Lo curioso de esta historia es que en un principio los moros empiezan a vencer y empiezan realmente a, a ganar una cierta ventaja respecto a, a los cristianos, pero en este punto de la historia jugaron un papel fundamental las mujeres, que fueron las encargadas de hacer sus cánticos de guerra que... La verdad que tenía que ser un, un momento increíble, pero en un momento de la batalla los hombres, los cristianos, estaban eh, siendo derrotados por los moros porque estaban en superioridad numérica. Y en este punto fue cuando el papel de la mujer dio la vuelta a la tortilla a esta situación y les flanquearon a los moros por la espalda, haciéndole un ataque sorpresa, lo que decantó la batalla finalmente para los cristianos, y fue, fueron los, los vencedores de esta batalla, y al final, pues, bueno, como ya podemos saber hoy en día, pues, al final los cristianos, pues, se quedaron con Soller y no llegaron a ser invadidos. Y, Claro, fue un hecho tan importante que que a día de hoy es tradición, pues todo el pueblo juntarse. Imagino que muchos otros pueblos de Mallorca, pues también eh, vienen a visitar para para ver el evento y de verdad que que es increíble ver los barcos, ver ver la cantidad de gente que que se juntaba de todos los pueblos para conmemorar este evento. Y no sé, a mí me llamó mucho la atención sobre todo la, la parte del barco, no el inicio de, de, de la invasión. Eh, ¿A ti te llamó algo especialmente la atención de, de esta historia? Bueno, la verdad es que a mí me, me pareció muy interesante. No sabía que se celebraba aquí, pero yo tengo una amiga en Alicante y allí también celebran moros y cristianos. Para ellos además es muy importante y me parece una fiesta muy Muy bonita, muy divertida, se hace siempre desde el respeto, por supuesto, solemos representar la victoria de los cristianos eh, en, en la península y... Y bueno, me parece muy divertido porque todo el pueblo se pone de acuerdo, se dividen en dos bandos, unos hacen de moros, otros hacen de cristianos. En el caso de la batalla de Sawyer, no sé si has comentado, eran turcos y argelinos, me, me parece, en esta batalla en concreto. Pero bueno, al final, en aquella época, la, las batallas y las luchas eran entre ideologías religiosas, cristianismo y musulmanes y... Mmm, Todas las fiestas se celebran donde se celebran, en Sawyer, en Alicante, donde sea, en esa zona de, de España que se suelen celebrar, se llaman así, se llaman moros y cristianos. Y um, me gusta muchísimo porque además me parece muy divertido, en, en una parte del vídeo seguro que han podido ver cómo se lo están pasando de bien todas esas personas... Y bueno, y lo bien hecha que está la representación, los barcos, las armas, la ropa tradicional, y en Sawyer en concreto hay varias batallas. Es cierto que parten los que hacen de moros, a las 3 de la tarde cogen un barco y se alejan de la costa, y cuando va a iniciarse todo este evento, toda esta fiesta, pues llegan a la costa y ahí empieza todo, no como tú has dicho. Pero no solo es la batalla en la playa, Después se trasladan hasta el centro de, de, la, de la ciudad, hasta el centro de esta zona, y ahí tiene como lugar la batalla final. y Bueno, me parece muy, muy bonito. No sé, estoy segura de que si algo así se celebrase aquí, yo lo haría, porque me encanta disfrazarme y, y me parece además una fiesta muy bonita. Jolín, siempre hablamos mucho del tema de los toros o de otras fiestas un poco polémicas que tenemos aquí. Y esta es una fiesta cultural muy bonita, donde además se a pesar de que ganasen, ganen los, los cristianos, porque así es como, como sucedió en la historia, se valora y se respeta mucho todo, ¿no? También la, la tradición, que estuvieran aquí los moros, podemos decirlo así, aunque esta palabra no, no se deba usar, es mejor usar árabe, musulmán, ya depende. Pero bueno, aquí se usa mucho la palabra moro y sobre todo en aquella época era la palabra que se usaba y... Me gusta mucho, pienso que se valora muchísimo la cultura, la riqueza, cómo sucedieron las cosas y es que es una fiesta que pone de acuerdo a todo un pueblo para pasárselo bien, para divertirse, para participar pero está directamente relacionada con la cultura, con la historia. Entonces eso me gusta, me parece que hay que valorarlo. A mí también me ha recordado a, a de hecho hay un juego, no que es como un pilla-pilla que se llama así, ¿no? Moros sin cristianos. Sí, que, puede ser. Que de pequeño yo en verdad yo al final lo llamaba pilla pilla, pero o como policía y ladrón, ¿no? Estas cosas que al final no deja de ser pilla pilla y y lo hemos comentado muchas veces porque es que es verdad y es curioso de de de cómo el hecho de que los árabes pasaran 400 años en la península nos ha influido tanto al día de hoy y que realmente gran parte de nuestra cultura está representada, influenciada por, por este hecho, ¿no? Y mira, Sawyer, que lleva muchos años precisamente uniéndose para, para hacer este evento de Mueros y Cristianos, y tú lo has dicho también, en Alicante, y tenemos juegos y palabras y... y, y por es cierto, bueno. y en el puerto de Sawyer que antes estaba hablando yo del tema de la comida, nos costó mucho trabajo encontrar dónde comer y creo que no comimos nada de lo que comerían esos moros, esos cristianos o esos piratas de, de esos siglos, de esos años antes de Cristo, porque comimos tacos, comimos patatas bravas, comimos en un sitio buenísimo, podemos dejar aquí abajo las fotos si quieres, se llamaba La Sal y fue un sitio barato y bueno que, que me gustó mucho y quería comentarlo porque lo pasamos un poco mal. Pensábamos que íbamos a acabar en algún restaurante caro y al final vimos ese sitio y dijimos, vamos a ver. Y la experiencia fue buenísima. Me encantó la comida. Ahora mismo me iba para allá a comer. Claro, ahora mismo estamos grabando esto antes de almorzar y, y yo ahora mismo me comía las patatitas bravas, un tarrito de alioli con pan... Pero para ti solo. Bueno, claro, tú te puedes pedir otras. Tus propias patatas no, o sea, y tus... Mis, mis patatitas de bravas, que yo diga, vale, yo, yo gestiono la velocidad a la que se come y... Y sí, es verdad, eh, tuvimos dificultades a la hora de ir el restaurante porque, como hemos dicho al principio, el puerto de Sawyer es un lugar especialmente turístico en comparación a los pueblos que hay alrededor, y eso se nota también en los restaurantes. Son restaurantes muy caros, y una cosa que me da un poco de coraje es cuando vas a un sitio muy caro y sientes que la calidad no se corresponde, porque tú te puedes gastar mucho dinero en una cena, pero si tú cenas estupendamente, pues al final, bueno, pues para, para eso ha sido, ¿no? para disfrutar. Pero es verdad que si vas a un sitio y dices, mira, me he gastado un pastizal aquí y... Tampoco he comido tan bien. Eh, bueno, no sé, al final da un poco de coraje, ¿no? Porque sientes que, que has sido, a lo mejor, víctima de la turistada o sientes que no has... Sido muy productivo con tu dinero. Pero bueno, al final estás de vacaciones, nosotros los pasamos genial y, y comimos estupendamente. Hicimos una mezcla de, de aliolis con, con taco y patatas bravas que enfrente del mar. Sí, la mezcla de, de comida fue un poco rara, ¿no? También croquetas, también croquetas, croquetas, pero es que todo estaba muy bueno y el precio fue muy barato. Y cuando sí. estábamos allí buscando restaurante, yo te lo dije, digo, no vamos a ir a comer al típico sitio de Iris a comernos una cosa que sea una porquería que no tenga calidad. Pero te gastas 80 euros en una paella, ¿sabes? Y dices, bueno, pues tampoco es para tanto. Bueno, si la paella está muy buena, a mí no me importa gastarme mucho dinero en una paella así. De hecho, el sitio que yo te propuse ir era bastante caro. Tú no querías ir porque decías que era demasiado caro, pero a mí me pareció que era un buen sitio. Tenía arroces, tenía pescado y me parecía un buen sitio. Digo, si estamos aquí y vamos a comer aquí, vamos a ir a comer a un sitio en condiciones. Yo no quería ir a un sitio donde eso, donde nos plantasen la turista. Y nos pusiesen una paella asquerosa que te ponen un plato por, sí, que te ponen el plato por 6 euros, 7 euros, pero es la misma paella que lleva hecha desde las 11 de la mañana, no. Sin ingredientes, sin nada. Pues yo prefiero ir a un restaurante, a una marisquería que te pongan una paella que nos cuesta 30 o 40 euros por persona, pero que es una paella que la han hecho para ti en ese mismo momento. Es, depende de lo que tú busques, pero encontramos este restaurante que estaba muy bien y era económico al mismo tiempo, entonces, eso sí, eso me parece bien, pero si vas a comer a un sitio, hay algunos sitios que son más caros, bueno, pues puedes buscar una opción más barata, pero no caer en el típico restaurante de Spanish Paella. Claro, Original Spanish Paella. Claro, el problema que también a mí me sugestionó es que estábamos rodeados de, de esos restaurantes. Nosotros dimos un paseo por el, por delante de todos los restaurantes y vimos lugares y vimos gente que estaba comiendo paella y estaba comiendo otros platos y dijimos, uff, esto cuidado. Entonces, eh, claro, hay sitios que tenían muy buena pinta, pero es verdad que, que tenías que ir con cuidado, porque de repente todo pintaba muy bien y te ves envuelto... Y en, caías en la trampa. Y, y caías en la trampa de la turistada y decías, oh no. <risa> y los restaurantes que vimos que más nos gustaron eran muy caros, pero bueno, al final comimos de maravilla. Esperamos que hayáis disfrutado mucho con nosotros, que hayáis aprendido algo nuevo y... Y bueno, grumetes, piratas, nos vemos en la próxima expedición. Adiós.